aquí estamos en el aire de hora libre como siempre todas las semanas, aquí hoy presentes alumnos de diferentes, eh, a ver cómo llamarlo, de diferentes lugares de la ciudad porque se vinieron cruzando, ¿sí? A ver, ¿cuál es la escuela? que la presenta? Bueno, nosotros somos del Colegio Julio Cortázar en Flores y somos de dos divisiones distintas, mañana a la tarde y nos en la mañana, Bien, bueno, les cuento a los oyentes, estamos saliendo al aire desde FM Boedo, sí, aquí en el barrio de Boedo Así que tuvieron que viajar, ¿viajaron solos? Sí, sí, sí. Con libertad, así, sin micro, sin nada ah, sí, sí, por, sí, por, por, por nuestros propios de... medios Mirá, mirá que grandes que están los chicos Eso También... dice la autorización <risas> También fuimos a, a Radio Gráfica la otra vez y contratamos un micro porque queda re lejos en la boca Claro, ya ahí se ha sido un poquito más distante. Bueno, le cuento a los oyentes que como siempre se pueden comunicar con nosotros. El teléfono es 4952-1870, 4932-1870, para aquellos que nos estén escuchando ahora en el aire. Y también a la gente que forme parte de la red Farco, el foro argentino de radios comunitarias, se puede comunicar con nosotros al www.farco.org.ar www.farco.org.ar Allí pueden hacer un usuario, es gratuito Pueden bajarse este programa, compartirlo Llevarlo a otros eh, lugares, espacios, al aula A diferentes eh, radios también que nos repiten Después vamos a mandarle un saludo a todas aquellas que forman parte de esta red Hoy los chicos de la Escuela Julio Cortázar eh, Estuvieron trabajando, estuvieron discutiendo Y nos traen un tema que hasta ahora por lo menos no habíamos tratado que tiene que ver con el arte, pero tiene que ver con una peculiaridad de cómo se utiliza ese arte. Así que, díganme, ¿qué título le pusieron al programa y cómo quieren empezar? El arte como salvación y como terapia. Bien, el, el arte como salvación. Como rescate. Yo podría decir como herramienta de transformación. Ok, Como forma de vida también ¿De dónde sale esta idea? Porque hay algunos espacios que han trabajado el arte, el deporte, las artesanías digamos Las actividades como de forma terapéutica ¿De dónde la sacan ustedes? ¿Cómo se les ocurre tratar este tema? Bueno, veníamos de tratar ya temas bastante heavy Todos los cursos de, de nuestra de nuestra escuela Por ende queríamos en parte distender un poco la, la, la investigación Y además queríamos hablar de algo que, que nos llegase a todos por igual que, que, que fuese algo personal de cada uno también, a su vez uh -huh. Bien, bueno Y empezaron a investigar un poco ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Cómo es esto de utilizar el arte como salvación? A mí me suena como fuerte eso eh, Esto de salvar o rescatar a alguien sí eh, ¿Qué ejemplos? O, o ¿Cómo quieren empezar ustedes eh, tratando el tema? Bueno Eh, un poco el, el arte como herramienta de salvación Se da en espacios donde eh, Hay que salvar a alguien Por ejemplo eh, Gente que está en hospitales, gente que está en cárceles En villas, donde tienen realidades un poco más heavy eh, Y que se necesita una contención eh, Y un poco una salida también De la realidad que están viviendo eh, Se da Por ejemplo, en cárceles Donde se les enseña Filosofía y empiezan entrando como analfabetos y terminan haciendo eh, y leyendo y filosofando dentro de las cárceles. Claro. Bueno. bueno, de hecho tenemos casos de poetas, tenemos claro, sí. escritores de sí. novelas y cuentos cortos, así que entraron así, como vos decís, casi eh, siendo analfabetos funcionales. ¿sí? Claro. Esos analfabetos que tienen la cualidad de leer poquito, te leen una calle, un número, pero no pueden expresar todo aquello que sienten, todo aquello que piensan, sí. y de repente... Te escribe un libro sin ¿Sí? un proceso bien interesante eh, quería decir algo claro tan se, sino también para agregar gente eh, que con problemas de salud de distinto tipo desde de, desde el espectro autista hasta problemas con problemas psicológicos y mentales como la música el arte la pintura la escritura los ayuda a, a expresar eso que en palabras ellos no pueden expresar y quizás lo que viven a diario como hace para liberar el estrés Gente que veíamos que nos sorprendió mucho Gente con Alzheimer Que, eh, que, que la, la música, el arte Los ayuda también a encontrarse con sí mismo Y a volver a, a, a, a esa personalidad Que fueron perdiendo por culpa de la enfermedad Por ejemplo de hecho, también se utiliza para evitar enfermedades. En la tercera edad, eh, lugar al que espero lleguemos todos, ¿sí? <ríe> eh, no, pero superado a los 65 años, una de las cosas es poder tener actividades que generen mucha actividad mental, pero también generen mucho placer, ¿sí? Eso que donde uno se siente de alguna manera eh, como en la expansión, ¿no? Y parte de eso es lo que cuida la salud, lo que hace posible que uno se mantenga más tiempo saludable. A ver, ¿tienen algunos datos ahí para compartir? ¿Algunas cosas para comentar? Les pido que se acerquen al micrófono, eso sí, ¿eh? <ríe> tranqui, tranqui, dale, acomodate. Tenemos un par de cosas para contar, por ejemplo, de, de Camilo Blascaquis... ...que es un escritor, que quizás ahí vos tenías una nota, ¿por qué tal? Bueno, nada, este pibe es un pie de 21 años... ...que entró a la cárcel a los 16... ...sale de la cárcel a los 20... cuando sales él saca un libro... Eh, de poesías de él que, nada, escribía en la cárcel Y nada, seguramente como esto De la poesía, de la escritura Lo de haber estimulado Y logrado llegar siempre un poco más allá Para por ahí tener siempre esperanzas De algo más, algo nuevo Claro, aparte de la gente, por ejemplo Que está en las cárceles Muchas veces se entra a la cárcel y sale como peor Y en realidad los talleres que tienen que ver con... con la música con pintar suelen cambiarlos el bocho más que nada también la información en el sentido de lo que pueden llegar a leer adentro de la cárcel porque es gente que termina estando en esos lugares porque no tiene alternativa por, por el rol social que, que tienen que tienen establecido sí además las cárceles no incentivan a que uno esté siempre pendiente Fuera de lo que te llevó a la cárcel O sea, no no te alejan de, de la droga de, Sino que todo está metido ahí adentro La corrupción de los policías, de los guardias Que te dejan entrar ciertas cosas que ellos quieren Con tal de que los coimes un poco Y cosas así Y no ayuda, no es productivo en Para cumplir ese rol de, de la terapia Genera una lógica endógena Donde se vuelve a reproducir el estado inicial A veces peor Claro, sí, sí, sí, sí, de hecho, ahí, bueno, estuvieron investigando y tenemos algo de entrevistas, ¿no?, también, sí, sí. ¿podemos escucharlo y quieren después seguimos comentando? Claro, claro. Lo que hacemos en Devoto, digamos, desde el arte, es en consonancia con un laburo que venían haciendo compañeras desde el año pasado, desde el frente de cárceles directamente. Ellas venían haciendo un taller de crítica y reflexión, Se agarraban temáticas particulares y las desarrollaban o sea, la criminalización de la pobreza el rol del Estado el trabajo como conceptos y los iban desarmando por eso es que después el taller adoptó el nombre de Desarmadero como ahora una idea eh, ya conformada en la sociedad o, o ya naturalizada de cierta forma y de desarmarla y es para después reconstruirla y nosotros desde el Frente de Artistas nos sumamos a eso pero con una bajada artística vemos. hay un encuentro en el que Se sigue con la con la línea de la crítica y la reflexión. Se elige una temática. Por ejemplo, este año estuvimos laburando en no la sé, estigmatización de la pobreza en el primer cuatrimestre. Y después, a la clase siguiente, vamos con una propuesta artística para desarrollar ese tema, sea desde la escritura, sea desde la música, sea desde el teatro. En particular, la experiencia concreta que tenemos nosotros es este primer cuatrimestre del 2017, donde hicimos, por ejemplo, la marcha de la bronca. En la canción de Pedro y Pablo hicimos la marcha de la bronca del penal, donde los chicos, digamos, como que eso agarramos una nos separamos en grupo hicimos una estrofa cada uno y ellos tenían que hablar de, de su bronca de las cosas que pasaban adentro del penal y terminamos cantando todo digamos eh, y fue fue una linda una linda actividad la caracterización que hicieron las compañeras de cárceles por lo que se acercaron también un poco al frente de artistas es que la crítica de reflexión está buenísima porque le sale la cabeza de un montón de aspectos para poder verse a sí mismo, digamos, digamos, ver la realidad la que están, digamos, porque es que están en cana, porque muchos están en cana por por el rol social digamos en el que en el que les toca vivir, como que la, ya el lugar que ocupa la sociedad como que le facilita o, el, o les es más propenso un pide que nace en un contexto desfavorable terminar en cana, que a un pide de clase media para que tiene otras posibilidades. Si bien no son cosas lineales y un pide de clase media también puede caer en cana, como que hay cuestiones más estructurales y sociales. A eso apunta el, el, el taller de crítica y reflexión, pero creemos que también está bueno como una comunicación más a partir de, de la producción artística, ¿viste? Como, bueno, está, pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, la marcha de la bronca fue como, pa, loco, me puedo expresar acá adentro, y pese que estoy acá adentro, como que por un momento me olvido. Como que es una herramienta más, digamos, los pibes estudian y tienen esa herramienta de empoderamiento, de laburar su cabeza y de... Y de y de por dentro damos puertas adentro de su persona eh, como, como no sé si olvidarse, pero como, como ser más que ese contexto del cierro, digamos. Y el arte como que en ese sentido desarpado. Síganos sí, sí, sí. por Facebook como programa Rec ¡Bienvenido a Corte Bueno, acabamos de escuchar una entrevista realizada a Francisco, que es un referente del Frente de Artistas de la Cienfuegos. Bueno, un poco lo que lo que contaba él es el laburo que están haciendo ellos como artistas adentro de la cárcel de Devoto, del penal. Eh, y hablaba de esto, del de, de arte como herramienta de empoderamiento. Antes decíamos un poco que que la gente que entra a la cárcel no tiene no tiene estos conocimientos y esta, esta opción que tenemos quizá nosotros que somos más clase media si no. se quiere eh, porque no hay talleres en, en diferentes espacios que, que, que en los que ellos forman parte Bueno, de hecho, a ver, algo que cada vez que hablamos del arte y de los trabajos y de la forma en la que uno se proyecta hacia el futuro, una de las cosas que a mí me viene a la memoria es que la primera vez que yo doy clases en un espacio, sí que era eh, en un lugar central, Recoleta, chicos, muy bien, con muchas cosas económicas resueltas, una de las primeras que, cosas que pregunto fue, chicos, ¿qué, quieren, ¿qué van a hacer cuando terminen el secundario? O sea, yo, todos pensaban seguir estudiando y algunos decían cosas como, voy a ser artista plástico, voy a ser escritor, voy a ser novelista. Nunca me pasó eso Cuando trabajaba con chicos en situación de calle Con pibes vulnerados Con pibes víctimas de la violencia Con pibes que estaban en tratamientos eh, digo En día general nadie te dice La verdad es que yo pienso ser escultor Es que en realidad una persona que Vive pensando en eh, En un plato de comida O en cómo estar a su casa o en su familia La gente que vive en la villa tiene un familiar Muerto, matado Entonces, asesinado, perdón Entonces generar un espacio donde puedan canalizar todo el resto de las cosas que le pasan en su vida es muy importante porque si no viven todo el tiempo pensando eh, en que no los maten o en un plato para comer Sí, la otra es que también empieza a aparecer la posibilidad hace un tiempo esta parte por suerte ¿sí? ya hay más posibilidades de que hayan experiencias de artistas trabajando en estos espacios ¿sí? de hecho empiezan a aparecer estos ejemplos que ustedes dan donde hay una persona que si bien había quedado preso a los 16 años ¿sí? ahí en el límite de la mayoría, la mayoría de edad, cuando sale tiene un libro editado Bueno esto tiene que ver precisamente con que hay gente que se puso a trabajar, eso no sale de forma espontánea sin el trabajo de artistas, profesores, docentes y toda una, una malla de contención una red que se activa para poder inyectar un poco la posibilidad de que alguien imagine que pueda hacer arte ¿Sí? De que sí. con ese arte pueda hacer algo Y puede también autolabrarse De modo que pueda mejorar Ese estado inicial en el que empieza Chicos, ¿tenemos otra entrevista? ¿O es la misma? ¿Cómo es? ¿Segunda parte? Claro, sí, ¿Sí? Eh, ¿A quién estamos escuchando? A ¿Cómo se llama este hombre? A Francisco estamos escuchando Bien, que es referente del Frente de Artistas de De la Cienfuegos, Cienfuegos. que es una organización popular de izquierda Bueno, escuchemos la segunda parte y lo seguimos comentando. ¿Postas es que gente, digamos, que ya tiene una base? No, muchos están en, en el CBC. O sea, que, el requisito para bajar de talleres es que estén en el CBC, en UBA 22, que es el programa que tiene la UBA para el contexto de encierro, ¿viste? Para contexto de encierro. Algunos lo hacen por el simple hecho de que no lo traslade, porque cuando vos estás estudiando en un penal no te pueden trasladar y otros lo hacen más a conciencia quizá. Entonces ya tienen un piso, ¿viste?, para el cual debatir, y además las compañeras nuestras, digamos, que estudiaron el año pasado, ya generaban un piso. Entonces, ¿viste?, como que hay interés, ya de por sí la gente que baja al espacio, gente que le interesa como generar otra cosa dentro de la cárcel, no estar así resignado a, no sé, a falocarse y que pase el tiempo, sino como, bueno, construir otra cosa. En ese sentido se hace un poco más fácil laburar. Y una re predisposición, y te lo reagradecen además los chabones, ¿viste?, porque nada están re encerrados viste y, y cualquier cosa es una, es una re herramienta para ello y es un re centro viste así que que sí eh, y se copan se copan a veces como que también ya ya como entendieron algunos códigos entonces a veces para ahí se ponen el cassette la otras vez estuvimos hablando de géneros y como que quizás saltaban con no bueno hay que respetar a la mujer y todo pero como es un lugar así políticamente correcto la idea es como ir a a incomodar, ¿viste? Como generar cosas que le produzcan como nuevos pensamientos y a nosotros también. Pero sí, la verdad que se da, se da, se da interesante. era en la cárcel de Devoto ellos son referentes del Frente de Artistas de la Cienfuegos una organización que trabaja directamente con eh, esta población y que efectivamente dice, bueno si sí, la gente toma decisiones como para poder ingresar al mundo del arte también porque hay, hay situaciones concretas en las que se ven a veces beneficiados, esto, para que te den días libres, para que po poder tener una actividad, por recreación también para poder llegar a digo, y no está mal Yo no lo veo mal, me parece claro, que está... Pero mucha, la mayor parte de las veces salen de ahí concientizados y, y con una noción de sus derechos que, que no se podría dar si, si no estuviese en esos espacios. Claro, de hecho, a ver, eh, a mí me parece que está muy bien que a veces uno le vea como el beneficio a corto plazo y si a largo plazo, aparte de, de eso, salís educado y te empiezo a cambiar la cabeza, me parece que está bien. Es parte del enganche. Digo, es como cuando... Uno va a la escuela y hay, hay temas que aprende Y no los aprende todos porque le gusta Aprende porque están ahí, qué sé yo y... eh, claro También me parece que Por ejemplo, en la sociedad Siguen pasando cosas como Por ejemplo, una mujer muere cada 18 horas O la violencia machista eh, La violencia de género Entonces, ¿cómo se plantean Estas cuestiones Con gente que está aislada de la sociedad Encerrada y que no hay un plan como para que ellos se inserten de nuevo, sino que muchas veces... Ya están es, completamente excluidos. Claro, y, y es una máxima exclusión, y todavía más cuando están dentro de la cárcel y después salen. Uh -huh. Entonces, eh, la idea de la gente que labura y milita en las cárceles, me parece también que es eh, por el lado de generar una conciencia, por ejemplo, recién contaba, eh, de género, donde a través del arte se pueda canalizar eso, porque es la violencia que nos afecta a todos en la sociedad. Claro. Chicos, eh, tenemos algo más para comentar en este bloque También tenemos un tema musical ¿Cómo, cómo quieren hacer ustedes? Sí, vayamos al, al tema musical ¿no? Bueno, ¿qué vamos pues a dale. escuchar? ¿Quién me lo presenta? Por favor, cuéntame qué música vamos a escuchar ahora en ¿no? hora libre Alan Garvey, yo aprendí Es un es un chico de, de la villa Que, que, que en fin eh, Como forma de escapatoria A todos sus problemas dentro de la villa Empezó a rapear Bueno, escuchámoslo, estamos en hora libre El tema musical se llama Yo aprendí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 Ya se prepara cerca en el sol, estoy viendo ahí llegar a los compañeros. Estamos en el aire de hora libre presentando parte de la, la programación del día de hoy donde estamos hablando del arte, pero el arte desde una perspectiva muy particular porque es el arte pensado también para la sanación, para la liberación, para el mejoramiento de la vida cotidiana. Eh, les recuerdo a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros allí al correo electrónico horalibre arroba programareg.com.ar también nos pueden buscar en Facebook escribiendo Programa recto todo junto si sí, aquellos que quieran bajarse este programa lo pueden hacer directamente en la red de Farco, el usuario es gratuito y lo pueden compartir con todas las radios FM o espacios en la web, es libre, si sí, basta con decir que lo sacaron de aquí www.farco.org.ar farco.org.ar queremos mandar un fuerte abrazo a todas las radios que forman parte de la red farco del foro argentino de redes comunitarias fm la nueva de formosa capital fm raíz la plata buenos aires fm la posta moreno buenos es eh, radio la milagrosa ciudad oculta ciudad de buenos aires radio luna azul umahuaca jujuy radio el aguilar comunidad del aguilar provincia de jujuy fm educativa 92.3, Río Gallego, Santa Cruz FM La Chicharro, 88.7 de Goya, Corrientes, FM Raco 88.9, Tucumán FM Arsolzal, 88.9, pero de Zapala, Neuquén, FM Cultura, Santa RadioCulturaSantaFue.com FM Boedo, 88.1 que es donde estamos saliendo el aire aquí en Buenos Aires Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn a la gente de 103.5 pero de la Escuela Técnica Agropecuaria Departamento de la Valle de Mendoza y Radio La Dos de azul De la provincia de Buenos Aires Allí en Azul A todos ellos un fuerte abrazo Gracias por formar parte de la Red Farco eh, Por ahí me preguntaban los chicos si se escuchan el programa Esas son las radios por donde van a salir al aire Por donde están saliendo Así que les voy a pedir que me digan nombre y apellido de cada uno de ustedes Así la gente sabe quién estuvo hablando en este primer bloque Y quién se suma ahora Nombre y apellido por favor eh, Yo soy Guadalupe Chichurí Victoria Fusario Juan Sebastián Ise Monteverde Natías Darreche vega Yo les cuento que este programa está en este momento eh, organizado, digamos, y en la coordinación de piso está Néstor Cortés. Flor Carballo está ahí haciéndonos la operación técnica, gracias Florencia. Sí. Eh, también está Mariano Molina en la coordinación general. Paula Salvo Echea está allí organizando un poco el piso con todos los chicos que están, porque vino muchos ustedes. ¿Cuántos son en el curso? Un montón. Un montón. Un montón <risa> sí. Pensá que somos dos cursos, así que... Claro. Más de 20 ahí, ¿no? No, no sé. 15. 20. 15, 20, bien, por ahí andamos Bien, bueno, eh, y Néstor cortaste el nombre ahí, corteando el piso Sí, bueno, mi nombre es Cristian Gauna eh, Todos estamos haciendo hora libre en este día Aquí junto con los chicos de la escuela Julio Cortázar La número 1 de distrito escolar número 12 Hablando del arte Tenemos una comunicación eh, ¿Ya está en el aire? Vamos a tener que hacerlo eso después Sí, nos queda ahí unas cosas pendientes Tenemos algo para hablar de poesía Pero tenemos una comunicación telefónica ¿Con quién es la comunicación? ¿Quién lo quiere presentar y lo saluda? Sí, cero los auriculares, lo único que les pido Sí, eh, nada, hola, ¿estamos en el aire? Hola Hola Bien <risa> Hola Hernán Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿quién es Hernán? A ver, vamos a presentarlo en el aire Por favor ¿Me presento yo o presentan ustedes? A ver, presentes usted <risa> Bueno, muy bien Bueno, yo soy Hernán Oviedo Soy coordinador de programación De la Casa Central de la Cultura Popular De la Villa 2124 en Barracas Bien <risa> que, eh, Estuvimos hablando No sé si estuvo escuchando desde el principio el programa Pero estuvimos hablando todo lo que es la, cu la cuestión de la cultura en, en cuanto a lo social Y en cuanto a lo, al arte Curativo y todas esas cuestiones Quisiera preguntarle, dentro de la villa ¿Cómo hace para enganchar a los jóvenes O en sí a la gente Para que se enganche En la... Eh, eh, con su centro Mirá, eh, bueno Este centro cultural es un centro cultural Que depende del Ministerio de Cultura De la Nación eh, Sin embargo Sigue siendo un espacio de la expresión popular De, de un barrio De este barrio donde está emplazado Que es el, la, la Villa 2124. Yo llegué acá a principio a principios de año con la idea de colaborar y coordinar lo que es la programación artística de, de este espacio, y bueno, me encontré, obviamente que al llegar me encontré con un, eh, con un equipo de, de, de trabajo, con gente acá del barrio que ya viene trabajando hace tiempo y, y que tiene una idea de la dinámica del espacio y, y obviamente que conoce mucho el barrio y, y demás, intentamos armar un espacio de conjunto de... De discusión una coordinación donde se discuta la programación y demás y lo primero que lo primero que sucedió en realidad y lo, el primer objetivo que, que teníamos era entusiasmarnos nosotros con el, con el proyecto que podíamos desarrollar el desarrollo cultural que íbamos a proponer y los objetivos y las actividades y las tareas que íbamos a hacer para alcanzar esos objetivos así que lo primero fue entusiasmarnos nosotros como equipo Eh, ...encontrar un lugar para cada uno de nosotros... ...para funcionar con nuestras capacidades... ...y poner al servicio de un equipo las, nuestras virtudes... ...nuestros efectos, nuestras, eh, nuestros sueños... Eh, ...nuestros deseos... ...y obviamente eh, también respetando un espacio y un lugar... ...que viene con un desarrollo histórico... ...que no es solamente la historia de haber nacido en, eh, en la casa... ...o haberse construido, haberse inaugurado en el año eh, 2013 sino además con toda una historia que hay detrás de una lucha, de un personaje tan particular, por ejemplo como Julio Arrieta, que ha trabajado muchísimo en este barrio desde hace digamos, hace muchísimos años y es un protagonista del arte y del desarrollo cultural de este barrio, y tomar alguna de las banderas de Julio Arrieta en este caso, para nosotros es fundamental. así que dentro, digamos, de esas cuestiones eh, planteadas por Julio Arreta con su lucha y su trabajo para tener un centro cultural en el barrio, que bueno, hoy es esta la expresión de esa lucha y de ese trabajo que hizo Julio, eh, nosotros estamos acá con un equipo de, de, de gente del barrio y con gente que viene de afuera del barrio, combinando, encontrándonos, compartiendo códigos eh, y bueno, haciendo lo mejor posible para que se desarrolle la cultura Eh, popular y para que los artistas y la gente del barrio se entusiasme como nos entusiasmamos nosotros con el espacio okay. eh, en virtud de lo que me decimos cómo hacemos llegar al público y bueno, eso es una tarea que nosotros vamos descubriendo una de las cosas que hicimos primero y uno de los objetivos que teníamos era eh, que los artistas del barrio, los artistas emergentes del barrio puedan aprovechar y subirse a este escenario de la, de, del auditorio Julio Areta, que es uno de los espacios donde se desarrollan las actividades artísticas de la casa y que se suban acá los artistas sobre todo los jóvenes y adolescentes y la gente grande, artistas del barrio emergentes que tenían sus producciones y que por ahí no tenían infraestructura o, o demás cuestiones para poder desarrollar y mostrar y jerarquizar sus, sus producciones artísticas bueno, nosotros lo pusimos a la exposición por ejemplo con un proyecto que se llama Viernes de Audiciones donde abrimos el escenario para que todos los artistas vengan y se, y se junten acá la casa particularmente tiene una población infantil los más chiquitos de una franja etaria entre los cinco años y los 12 13 años, que, que circula por la casa con, con, en, en bastante cantidad, porque los talleres que hay en la casa de, de distintos lenguajes artísticos eh, tienen eh, casi sus cupos, eh, sin, eh, ya, o sea, no hay cupo no hay posibilidades, ya casi... Eh, cuando hablamos de esta realización de actividades ¿Cuáles son los objetivos específicos que ustedes persiguen Al momento de establecer una actividad artística? Mira nosotros no nos podemos olvidar de los objetivos que tiene En principio objetivos solamente más eh, a nivel político Que tiene, que tiene el, el ministerio y la, direc la dirección Para la cual nosotros, digamos, dentro de la órbita En la cual la casa funciona ...y a partir de eso desarrollamos otros objetivos... ...nuestros objetivos principalmente fueron... ...primero el objetivo que tiene la casa... ...que es colaborar con el polo educativo de, del barrio... Eh, ...y a poner a disposición los espacios de la casa... ...para que se desarrollen en este lugar... Eh, ...actividades de las escuelas... ...sobre todo el polo educativo que en el barrio... ...y después por otra parte nosotros tenemos... ...como nos planteamos algunos objetivos... ...dentro de la programación artística... ...que eran, bueno... Eh, tener una propuesta clara de, de, de actividades y lo hemos hecho con los jueves de cine que los hemos implementado hace, desde el principio del año tener los viernes con, con show de música y tener los sábados con espectáculos de teatro y que eso de alguna manera se vaya instalando en la agenda cultural del barrio y que la gente ya del barrio sepa y entienda que acá puede encontrar los jueves cine los viernes de música y los sábados de teatro eh, después obviamente otro de los objetivos era formar equipos de trabajo formar equipos de trabajo que puedan contener todas las, la, los artistas, que vía contener a los artistas que vienen y contener obviamente de alguna manera a los públicos y a las audiencias, las subdivisiones que, que que se acercan a esta casa para, para bueno, para hacer y para vivir los espectáculos y vivir la cultura o vivir el arte en vivo, ¿no? en ¿Y quiénes tan... forman parte de ese equipo de de trabajo que tienen ustedes? Mirá, particularmente la casa tiene una estructura orgánica, de algún director, que es el director se llama Gustavo Meri, y después nosotros eh, tenemos equipos, o sea, dentro de la casa hay un equipo de coordinación de talleres, por ejemplo, eh, después hay un equipo de coordinación de programación, que es la que hago yo, y después eh, tenés, bueno, obviamente todos los equipos que contienen, que sostienen la actividad diaria, que son los equipos de limpieza, de seguridad y demás. En el equipo de, de, de programación y está además el equipo de producción y el equipo de auditorio el equipo técnico de auditorio, y todos laburamos a la par, mano a mano, hacemos todo lo que hay que hacer, estamos siempre todos eh, a disposición para, para que las tareas que tenemos eh, cuando recibimos un artista recibimos un espectáculo tenemos incluso que comunicar y convocar y eh, hacer llegar la información a la gente todos estamos laburando siempre tratando de encontrar los recursos que a veces son escasos ¿no? porque esto es algo que es una realidad en, en, la, en la cultura y siempre hay necesidades muy grandes <risa> Ay, con, se tienen que solucionar esas necesidades con recursos muy escasos eh, nosotros bueno tenemos una programación terminada hasta fin de año una situación bastante particular <risa> en un marco en el que um, a veces por ahí es difícil y como Muy última bien. pregunta con rapidito para que sí. para que nos cuentes eh, pueden ir con casos por ejemplo de violencia de género para, para denunciar ustedes cómo funcionan tienen psicólogos no mira acá en la casa particularmente lo que hay es hay talleres eh, hay, hay, hay, hay de de sensibilización respecto a distintas temáticas sociales y, y existen esos espacios acá en la casa pero, no sé, acá en la puerta por ejemplo están los containers de desarrollo social eh, está la gente también que puede hacer algún apoyo más particular respecto a las cuestiones por ejemplo de violencia de género nosotros mmm, particularmente no resolvemos esas problemáticas no, no, no, no, está, no tenemos equipos para resolver esas problemáticas sí para desarrollar espacios de sensibilización las distintas instituciones o organismos que andan por el barrio que andan en la Ciudad de Buenos Aires o en el país, que quieran desarrollar actividades en la casa, bueno, acá van a encontrar esos espacios para poder eh, hacer aportes a la comunidad respecto a distintas temáticas. ¿no? Hernán, si alguien quiere comunicarse con ustedes, porque ya nos queda nada de tiempo, eh, y que no sea del barrio, ¿tiene la posibilidad de contactarte en una página web, en algún lugar, en algún espacio donde se pueda ver su producción? Sí, claro, nosotros tenemos una actualización permanente de nuestra página de Facebook con toda la programación y las propuestas que tiene la casa y la página de Facebook es Casa de la Cultura Popular, Villa 2124 esa es nuestra página y bueno, después eh, a través de esa página nos pueden mandar mensajes y ponerse en contacto con nosotros, artistas que quieran venir a mostrar sus actividades sus, sus proyectos, sus producciones citas emergentes, artistas consagrados todos los que quieran participar, dar talleres o demás, pueden comunicar a través de esa página con nosotros. Perfecto, escuchamos a Hernán Oviedo, muchísimas gracias Hernán por la entrevista por favor, y por todos los datos con tanto sí. detalle. Bueno, eh, los esperamos acá en la casa los jueves, los viernes y los sábados para disfrutar de la programación que tenemos para para, para todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires también. Perfecto Dale, sí. hasta hasta pronto entonces Hasta luego. Chao, chao, gracias Chao, chao Continuamos nosotros en el aire hora libre chicos Nos tenemos que reacomodar Escuchamos algo ahora, ¿Sí? un cortecito Y seguimos en el aire Estábamos en un programa muy particular hoy, ¿no? Porque ahí salimos al aire también Viendo una experiencia concreta eh, Ahí en el barrio de Barracas eh, Chicos, como para ir cerrando este bloque eh, ¿Cuáles son las cosas que quedan flotando Que quieren que escuchen Que recuerden aquellos que están del otro lado Y que estuvieron prestando atención a este programa ¿Cuáles serían las que ustedes quieren destacar hasta ahora? Me gustaría que todo el mundo tome conciencia Que todo el mundo tome conciencia De cómo el arte ayuda a... a ayuda a, a dar libertad en sí es eso el arte la música la escritura todo eh, el arte da libertad Transforma uno, justamente transforma y da, da, da la oportunidad de decir lo que uno no puede expresar con palabras liberar el estrés ayudar más que nada también siendo nosotros conscientes de esto Eh, poder ser parte de grupos también que, que ayuden a espacios que no tienen las herramientas para hacerlo eh, Y valorar el arte en realidad Porque en nuestra sociedad eh, una persona que hace música es un vago eh, Y en realidad es algo sanador y que todos hacemos eh, en algún aspecto El laburante del arte no, no es considerado un trabajador Y yo creo que eso es algo que se tiene que cambiar ¿Sí justamente uh -huh. Además, hay cosas que uno tal vez no sabe cómo expresarlas... ...y el arte te da exactamente cómo expresarlas... ...la oportunidad, la libertad, el tiempo, el modo... ...a quién se lo querés mostrar y a quién no. También difundir que hay espacios para que la gente se sienta... ...pueda liberarse a través del arte. yo Me parece que son pocos los lugares en los que se habla de... ...bueno, ¿dónde puedo ir si yo quiero hacer, por ejemplo... ...musicoterapia con arte? Bueno, esto de, por ejemplo, en una villa... Digo, es importante y me parece que tiene muy poca difusión que la gente no sabe que esto es un recurso y que real, realmente sirve realmente abre la mente por otra parte el, el criterio ¿no? el, el desarrollo del criterio estético y de la posibilidad de pensarse de imaginarse en un estado diferente al que uno tiene cuando está en estos problemas Ustedes nombraron un montón de problemas Que van desde los médicos El problema eh, a veces con la ley penal A veces también eh, las cuestiones más mentales En todos esos casos Uno eh, en el arte puede encontrar Una forma de elaborar procesos Que lo ayuden a, a imaginarse Un estado mejor no Chicos, repítanme sus nombres Así la gente recuerda quienes hicieron estos bloques Sebastián Victoria Guadalupe, Camila y Matías Nóbleme la compañera que está ahí a lejos del micrófono, por favor Sufi, <risa> Sofía Bueno, eh, son dos estudiantes de la escuela Julio Cortázar, número 1 distrito escolar 12, hacemos una pequeña tanda, un pequeño corte, escuchamos algo de música ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Quién me puede decir? Está ahí en el para que me lo puedan comunicar Suban lo de Ticaf y Alan Garvey, otra Nosotros vez Nosotros a la vuelta, continuamos con más Hora Libre Su subalo a todo lo que de, subalo a todo lo que de. con el bombo y el a todo lo que de, a todo lo que a todo lo que de, que de a todo La gente se activa Para el pero que se gana la vida Haciendo su trabajo, buscando la comida El remisero, albañita, anillita Familia numerosa Para los que más necesitan Los que se levantan Día a día que gritan, que luchan No se debilitan Súbalo a todo lo que dé Súbalo a todo lo que dé Pon el bombo y el bajo Súbalo a todo lo que dé Súbalo a todo lo que dé Que la carne Súbalo a todo lo que dé Súbalo a todo lo que dé en el barco, la casa. Subbalo a todo lo que dé. Subbalo a todo lo que dé. Le grito al DJ que lo haga explotar con canciones de calonchit y poca. No lo dudes, escúchame. Que mi ritmo te hará mover. Que la princesa mueva en la cintura con canciones que Ella no lo duda, baila con dulzura y mucho nos apura. En la discoteca con un chano. Subbalo a todo lo que dé. Subbalo a todo lo que dé. el bomb. Subbalo a todo lo que de Subbalo a todo lo que de Que la carpe Subbalo a todo lo que de Subbalo a todo lo que de En el barrio en la casa Subbalo a todo lo que de Subbalo a todo lo que de Nos ubieron, nos prendieron Parar este ritmo, nunca pudieron La nueva sangre rompiendo el cemento Poniendo a la gente en movimiento Nos ubieron, no prendieron Parar este ritmo, nunca pudieron a you waste me easier England pounded in the freezer A jewel to Caesar, gift to Caesar Bank book, a few big like Sunday cleaner New smartphone with multimedia Jamaica people, real survivor Could I be a Higgler or a taxi driver Money me a look away on it Voces del Aire de la Libre Nosotros aquí en la Escuela Julio Cortázar eh, Los chicos eh, han cambiado el nombre y apellido Así que quiero que se presenten también ustedes Forman parte de, del mismo grupo Pero bueno, me cambiaron los nombres Así que preséntense Hola, buenas, acá está Juan Mamani eh, Sacha Díaz Barrenó Luciana Humark Lucas Sosa Y Boa Bien, bueno, eh, estábamos hablando de arte Sí, y una de las cosas por las que vos querías eh, comentar era, bueno, el arte efectivamente no tiene que ver solamente con cosas lindas, tiene que ver con un montón de otras cosas que socialmente suceden. Yo quería retocar un tema que habían comentado los chicos antes del blog de cambiar de bloque, que había sido de cómo la sociedad no valora lo que es el arte, cómo está muy desvalorizado sobre todo socialmente. Bueno, ahí pasa algo también que es, cuando voy a decir desvalorizado, ¿a qué te referís concretamente? ¿Qué es lo que te parece que pasa con el artista y el arte? Por ejemplo, alguien que hace poesía que justo Godot atrajo una una entrevista, un chabón que hace poesía que está en cana, que estaba en la cárcel. Estuvo así. Y, por ejemplo, como uno mismo sin darse cuenta desvaloriza esto y dice, "Ah, él hace poesía como que no no lo toma como un trabajo en serio cuando". Sí, pasa todo el tiempo hasta, por ejemplo, muchas veces vi en, en el subte que este, la gente no le quiere dar plata a los artistas callejeros porque dicen, ah no, la va a gastar en alcohol seguramente, o la va a gastar en droga y todas esas cosas porque hay prejuicios y también hoy día con un compositor que sea una estrella muchas veces se lo desvaloriza diciendo que hace cuatro años o yo que sé, meses, hasta a veces que no sacan un tema nuevo, que no sacan un tema bueno Pero también hay que ponerse en el lugar de la persona En el momento que está Porque no es fácil improvisar Y tampoco eh, hacer una buena letra que tenga sentido Acorde con los acordes y toda la rítmica Bueno, eh, yo acá traje eh, un fragmento de una entrevista eh, Que hizo eh, Silvina Fiera en Página 12 de 2010 acá A Camilo Blazakis en este momento él tenía 21 años. Dice... Camilo Blahaquis, el, el pseudónimo que eligió César González, preso de los 16 a los 20 años. Camilo, en homenaje al comandante Cienfuegos, uno de los de líderes de la Revolución Cubana. Blahaquis, por el militante peronista asesinado en la pizzería La Real. César subraya que el primer acto de su renacimiento, antes de la escritura, no fue la lectura. Los libros que unas manos de mago, literalmente, acercaron a sus ojos sino la, ver, la libertad que le dio pensar. empezó a usar esto que tengo acá arriba, para algo que me diera vida y que me diera fuerza. Y dio vida porque estaba muerto en vida. 16 años, seis balazos de la policía, me quedan 5 años de cárcel. Patricio Meroc Montesano, daba taller de magia voluntariamente dentro de la cárcel. Nos trataba bien. No venía desde el lugar de a ustedes negritos les vengo a enseñar cómo es la vida, como la mayoría. Él nos trataba como personas, no como monstruos nos enseñaba un truco de magia y nos hablaba de Walsh, de Cook, del Che de lo que pasó en los 70 nos hablaba de arte, de poesía, de cultura antes de sus libros yo no sabía ni que el Che era argentino comenzaron las preguntas aparecieron los por qué por qué nací en una villa, por qué tuve que ser pobre por qué tuve que nacer en un contexto de mierda por qué tuve que saber a los 7 o 8 años que existía la cocaína, el porro y que en un barrio donde eso es frecuente y la cultura es esa mi casa empezó a cambiar a incorporar nuevas cosas todo un mundo que no conocía hasta antes de caer preso cuando me di cuenta de que todo lo que se le ocultó a un joven que le toca todo lo que se le ocultó a un joven que le toca hacer en un barrio de clase baja en una condición pobre y humilde como la que nací ¿Hubiese, te, hubiese terminado una celda si no hubiese nacido en una villa? no quería darle el gusto al sistema a la sociedad que quiere que terminemos en la cárcel y fue una ruptura empecé a tener conciencia de clase pero no siendo una separación porque yo soy de abajo pero no quiero que se muera el de arriba Uno escucha todo ese discurso de que nos gusta la vida en la cárcel. A mí no me gusta esa vida y decía hacer otra cosa, leer, terminar el secundario, recibirme. Pero no recibí un abrazo de la sociedad, recibí piñas, me quebraron los tobillos, me rompieron un diente. Sufrí miles de requisas por leer y escribir. Es más peligroso el pibe que piensa que un pibe que roba. Este es un fragmento de una poesía que escribió él estando en la cárcel. Y dice, y esa piña duele más que la del guardia puse en ese poema. Siempre recuerdo el día que escribí mi primer poema y se lo llevé a una psicóloga que tenía en el Instituto Belgrano. Había sentido un vómito que me daba libertad. Yo le llevaba un poema que me había hecho sentir persona. Yo me mucho tiempo, pero llegó un momento en que ese odio lo transformé en violencia o en poesía. La psicóloga dejó el papel a un costado y me miró y dijo, muy lindo esto, pero cuando salgas tenés que trabajar. Vos cometiste un delito, tenés que resarcirte para la sociedad. Y la única, forma de que te, la única forma es que te rompas el lomo trabajando. Con esto, por el poema, no resarcís el daño. Esto puede ser muy lindo, un pasatiempo, pero tenés que trabajar. A ver si te mete en la cabeza. Y bueno, para cerrar, eh, un, algo que dijo él me pareció muy lindo en esta entrevista. Dice que por mis venas corra poesía, es lo que me hace también experimentar una sobredosis de esperanza. Claro, tr trata un montón eh, La desvalorización del arte con, con, No podés trabajar De eso no, no no es algo profesional no Ojo que a veces No es el arte ¿eh? A veces es la, la desvalorización del otro Es vos No podés claro. hacer arte O sea, otra gente tiene habilitado Decir desde chiquito Yo voy a ser escritor, voy a ser novelista Voy mm. a ser poeta ¿Sí? Vos que naciste en una villa Y que ahora estás preso No podés vivir del arte Sí, justamente como uno Por el simple hecho de nacer en un lugar Es condenado a ciertas normas Que le impone la sociedad Como ejemplo este pide Vos no te podés dedicar a eso Vos tenés que trabajar en obras en un montón de cosas Vos no puedes hacer poesía Digo, hay, hay algo donde también Los sistemas educativos Que es como el gran experimento De los últimos siglos ¿sí? Donde toda la humanidad siempre Digo, se educa en esos espacios Tiende a dividir esos lugares En cada uno de nosotros ¿sí? Cuando vos venís de un lugar Se espera que llegues a otro lugar Y no al que los demás No imaginan para vos ¿sí? Entonces es parte de lo que Nosotros tenemos que reflexionar ahí ¿Qué más tienen Nos queda poco tiempo Pero me parece valioso que lo usemos eh, Bueno, íbamos a hablar sobre Terapia del arte uh -huh. O sea, el, el arte como terapia Básicamente Eh, digo que es esto que vimos ahí en primera persona alguien que empieza a descubrir que puede ser diferente y que puede sanar parte de eso que está dañado eso que está roto no adentro bueno hay muchas personas que tienen de una, o sea, un problema de salud mental que bueno esto siempre ayuda obviamente no porque por ejemplo en el tema del esquizofrenia te ayuda a liberar o sea el arte es como un templo de salvación en el que en el que vos puedes reposarte y como, como eh, a ver como ahogar tus penas y, y todo lo que sea lágrima y depresión, convertirlo en felicidad esto es lo que tiene bueno yo hace un tiempo escuché una frase que es eh, la vida te trata como vos te tratás a vos mismo y realmente me comí un montón porque yo era una de esas personas que también pensaba que por el, concepto, por el contexto que estaba o Eh, no podía hacer nada, me desvalorizaba y todo el tiempo estaba en esta situación, ¿no? Estaba estancado. Y con esta frase, la verdad, me cambió. <risa> eh, yo desde mi... Eh, coso Admitido. personal, este... Eh, Por ejemplo, hago teatro y pintura Y las dos me ayudan bastante este, En teatro podés sacar toda la bronca Porque podés hacer de, de algún personaje Que es malísimo y, y insulta a todos y sacás todo O sea, eh, mi profesora dice que hacemos catarsis Que es este, el cambio de ánimo eh, Puedes ser bueno o malo Podés entrar feliz y salir mal Pero la cosa es que algo cambió La cosa es que al poner en, en práctica este, Algo dentro de vos cambió Y eso está bueno porque después podés reflexionar sobre, sobre eso Aunque sea un personaje ficticio que estás haciendo Igualmente este, te das cuenta de Yo creo que está bueno decir sí. que el arte es una herramienta de cambio uh -huh. Y que por eso también hay tanto miedo ¿no? Yo creo que las expresiones artísticas son muy reprimidas muchas veces, por eso no sería el lugar eh, que necesitan, porque es cambio, es apertura de mente, y qué sé yo, me parece, por ejemplo, investigando yo también sobre el, el arteterapia para venir a hablar acá, se lo reducía mucho a las personas con esquizofrenia, las personas y con tal patología. Y no es necesariamente así. Porque eso... Los ayuda, les sirve y sí. los cambia Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tenemos esas patologías Y usamos el arte como Curación, digamos Como método de, de abrir tu mente En la psicología se usan un montón los dibujos Por ejemplo, porque es Aunque no te des cuenta eh, Expresas un montón de cosas En tus dibujos Eh, está el famoso de eh, cuando quieres entrar en, en alguna institución Que te hacen dibujar algo y que si no lo haces con piso Es porque sí. sos un este, distraído Eso Es muy gracioso ah. Además ayuda eh, también, o sea, nos ayuda a todos Y hasta, también a, hasta la gente que se siente bien consigo misma Porque eh, ayuda en cierta manera también a la justicia A todos los carcelarios, a todos, todos los, los prisioneros que, que no pueden... Lidiar con sus sentimientos de una manera que no sea agredir, robar o hasta mismamente un, un drogadicto Es como que te ayuda en cierta manera a lidiar eh, con todos los sentimientos de otra manera Que bueno, es más saludable y no, no joda a nadie ¿no? Ahí estoy diciendo algo también que es esto de habilitar una forma que hasta ese momento no está habilitada Que permite otra forma de participar en la vida social uh -huh. sí Que no es menor, eh Cuando alguien, toda bronca que tiene Necesariamente la tiene que Expresar al golpe Tiene sentido que si vos actuando Podés expresar el odio Porque hay un personaje que te permite hacer eso Ya lo atravesaste Es como mm. cuando uno chico y juega y juega no sé, A ser maestro, a ser bombero a ser, Atraviesa un poco la ficción de ser ese personaje Y después sale y sigue siendo uno Pero ahí puso Chale. la posibilidad de construir La posibilidad de destruir De matar, de vivir ¿sí? Parte del de arte es eso ¿No? Eh, ...permitirse uno atravesar... ...diferentes juegos... ...y expandir un poco las posibilidades... ...chicos nos queda un minuto... ...que quieren recordarle a los oyentes... ...que quieren que queden en la mente... Eh, ...de esos que nos están escuchando... ...no yo quería agregar... ...que también es una herramienta... ...para la construcción de la motivación... Eh, ...siempre... ...a ver... ...vos obviamente en toda tu vida... ...no vas a ver motivado... ...y a veces... ...muchas veces se busca la motivación... ...en cosas que no... ...en cosas que no se tienen que buscar... Y entonces el arte siempre es así El arte no está al margen digo Yo creo que no hay que tenerle miedo al arte Eso podría ser bueno como Para cerrar eh, No hay que tenerle miedo hay que, hay que recibirlo con los brazos abiertos Y dejar que, que nos transforme sí, y También como para cerrar Creo que el arte podría decirse Que es una especie de mediador Que nos ayuda a conectarnos con otros Cuando no encontramos La forma de hacerlo No Creo que nos ayuda bastante Sí, o, o las palabras uh -huh. Y nada, yo quería agregar para todas esas personas Que no se sienten bien consigo mismas Que tuvieron algún problema que, que piensen que no que no O sea, no piensen en el pasado Y en el presente Piensen en el futuro, construyan el futuro Y enfóquense en el futuro Bien, chicos eh, Recuerdenme los nombres de los que hicieron este bloque eh, Lucía Lucas Sacha Juan Igual También eh, son parte de este equipo sí, ahí. La profe que vino con ustedes es Sandra Buenavita sí, sí, sí. el, el Perceptor es Leo. Sí, Leo. Leo ¿Recordamos el apellido? Seguimos uh -huh. <risa> <risa> seguimos sin apellido sí, bueno, También forman parte de este programa Flor Correira Carballo, Flor, gracias por ayudarnos a ir a salir al aire. Sí, está Néstor Cortés, Pablo Salagochea. el nombre es Cristian Gauna. Nosotros les decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a estar aquí en este espacio de libertad, en este espacio que es Hora Libre. Chicos, gracias por venir. No, gracias, gracias a todos. ¡Muchísimas gracias!